Ahora sí, metiéndonos de lleno con nuestra entrevistada que es Candelaria González del Pino, ella es secretaria del área de gestión federal de Santa Fe, para comentarnos sobre este plan muy ambicioso y también muy esperado, que es el Santa Fe más conectada. ¿Cómo andás, Candelaria? Buen día. Hola, Sofía. Buen día. ¿Cómo estás? Todo bien. Gracias por atendernos. Bueno, no, por comentanos de qué se trata este plan, cuál es el espíritu, cuál es el objetivo, ¿De con qué financiamiento cuenta... Bien, bueno, les cuento. Eh, Santa Fe Más Conectada lo veníamos trabajando en, en la conectividad o pensando en la conectividad desde que el gobernador Omar Perotti asumió como gobernador y se hizo mucho más eh, necesario a, acelerar el tiempo de, de búsqueda de financiamiento eh, cuando nos tocó atravesar ya los primeros días de pandemia que empezábamos a ver y a ventilar cuáles eran las grandes desigualdades que existían en torno a la conectividad. Así fue que estuvimos trabajando fuertemente con varias, eh, con varias opciones, y bueno, surgió este plan de Santa Fe Más Conectada con CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, que precisamente ha prestado la conformidad para financiar por 100 millones de dólares este plan de conectividad, tenemos también el OK de eh, Nación, que debe salir como garantía de estos financiamientos, y bueno, hoy está en la legislatura esperando a ser sancionada esta ley de autorización para endeudarse. Básicamente el plan lo que tiene es a crear eh, la, la red troncal de fibra óptica, van a ser cuatro, más de 4.000 kilómetros de fibra óptica con 25 nuevas trazas, que van a llegar a las 300 365 localidades de la provincia. Eh, es importante también tener en cuenta que, si bien el, el componente más importante es el de la red troncal, uh -huh. sí también tiene un componente en educación con la construcción de jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias y fablabs, todos ellos con internet. Bien. Este es, a grosso modo, el, el, el proyecto y este plan de conectividad. Eh, justamente veíamos eh, un poco los detalles de este plan eh, y de qué manera eh, eh, hicieron este este relevamiento para ver qué localidades de la provincia estaban en peores condiciones en cuanto a brecha digital eh, porque me imagino que empezarán primero por ahí o cómo está previsto el desenlace. El el, el diseño de las trazas estamos en este momento eh, diseñándolas sabemos que son 25 trazas de acuerdo a las zonas que ya tienen relevada nuestra el área es de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión. Eh, básicamente, para que tengan idea, la red de datos provinciales hoy que existe es solo Santa Fe-Rosario, con lo cual es mucho lo que hay que hacer. Tengamos en cuenta también el diagnóstico que dio el gobernador a la, en la apertura de la Asamblea Legislativa, uh -huh. teníamos un 72% de escuelas públicas ...que no tienen conectividad para uso pedagógico... ...es decir, no pueden bajar un video... ...no pueden enviar un video... ...no pueden grabar... ...o sea, para ellos es eso es lo que significa... ...la conectividad para uso pedagógico... ...después, solo el 18% de los hogares... ...tiene una buena conexión... ...y de los que tienen... Eh, ...conexión... ...tengamos en cuenta que el 70%... ...del 70% que tiene conexión... ...el 50% tiene una conexión muy mala o mala... ...con lo cual... Eh, y, y hoy, con la pandemia, también ha, ha descubierto cuáles son las necesidades que surgen a partir de esta falta de conectividad. O sea, hoy muchos chicos quedaron sin posibilidades de educarse, muchas personas sin posibilidad de hacer atención médica a través a través de la telemedicina o de teleconsultas. Eh, bueno, los sectores productivos, quienes no estaban preparados para para vender sus productos a través de plataformas, han tenido que tomar, eh, digamos, no solo la capacitación, que es parte también de este proyecto en cuanto a educación, sino también en, en imposibilidades concretas de no poder vender sus productos justamente por la falta de conectividad. Uh -huh. Entonces, las trazas, lo que quiero que, digamos, yo siempre doy el ejemplo porque es más gráfico. Lo que nosotros estamos proponiendo con este proyecto es, Pensemos en un gasoducto, en el, en el gasoducto, en el caño principal, el caño madre, que es el que va a distribuir el gas, y van a llegar a la puerta de cada una de las localidades de nuestra provincia. Hacia adentro de las localidades, después es una segunda etapa de este plan. Por ahora, con, con Santa Fe más conectada, con el financiamiento de CAF, lo que hacemos es hacer justamente esa red troncal y dejar las bocas en todas las localidades de la provincia para así ya luego poder ir hacia adentro, o sea, si uno abre la hornalla eh, no podría salir gas en esta primera instancia, pero sí tendríamos muy cerca todas las bocas con las cuales después poder realizar la conexión a domicilio, como le llaman en, el, en la jerga del gas, Ajá. ¿no es cierto? Esto es básicamente lo que nosotros estamos haciendo, pero sin red troncal no podemos hacer nada, ni para adentro de las eh, de los pueblos y ciudades ni para las grandes rutas. Y pensemos también en lo que esto significa, ¿no? Porque es generar oportunidades, oportunidades de trabajo, oportunidades de desarrollo productivo, oportunidades a nivel de salud, a nivel de seguridad, o sea, poder contar con videovigilancia, con las, eh, las comisarías conectadas. O sea, realmente el impacto va a ser eh, importante. Y quizás resaltar que se priorizó ahora 134 barrios populares de Santa Fe y de Rosario para que tengan wifi libre uh -huh. con este proyecto. ¿Y por qué esto? Porque, bueno, en esos lugares, como les decía, la red de datos provinciales entre Santa Fe y Rosario está. Y tenemos las eh, eh, cámaras de videovigilancia que nos pueden servir, com servir como puntos para poder distribuir luego eh, el wifi ¿no? Distribuir Internet. Uh -huh. Pero, básicamente, esto es el, el plan de Santa Fe Más Conectada que hoy está, como decía recién, en manos de nuestra legislatura para poder ser sancionada como ley y poder empezar ya con los diseños de los de los proyectos de ejecución y poder llamar a licitaciones Me parece interesante, Candelaria, justamente te íbamos a consultar y lo dijiste a lo de los 134 barrios populares eh, porque bueno, nosotros en nuestra radio comunitaria que es FM por IEJU estamos inmersos en un barrio que es Barrio Copelo en el que eh, ya desde antes se venía viendo esta, esta brecha de las familias sin conexión, teniendo que pagar datos del celular cuando sabemos también lo que sale eh, y si tenían tenían mala señal al mismo tiempo y quedó todo al descubierto con la circunstancia de cuarentena y que los chicos y las chicas no podían ir a, a la escuela. Eh, por eso me, me parece sumamente necesario. Eh, y para pensarlo, eh, también hablando de la alfabetización digital, ¿está previsto sí. algo en ese sentido? Porque, bueno, una cosa es dar la red y otra cosa es a enseñar a usarla y que el, el, el Estado acompañe justamente eso. Seguro. Como un tercer componente está todo lo que nosotros le llamamos las, las capacidades blandas, es decir, todo lo que es la, el desarrollo de las capacidades a través, obviamente, del componente de educación, en educación tecnológica, en cómo utilizarlas justamente, cómo usar y bien usar esta este Internet para distintas eh, para distintas líneas, de sea de trabajo, de, de estudio, de lo que fuera, pero está es justamente un componente blando que le llamamos nosotros que es la alfabetización digital y lo estamos trabajando con el Ministerio de Educación de la provincia para también empezar eh, eh, estamos en el proceso para diseñar currículas también que contemplen todas estas nuevas realidades no uh -huh. que si no tenemos red troncal, insisto no vamos a poder claro. eh, avanzar con ninguna de ellas pero sí ya tenemos y estamos trabajando en el diseño curricular para esta para la apropiación de estas de estas eh, habilidades digitales, como se les llama hoy, y para justamente poder preparar a nuestros chicos y chicas para que cuando salgan al mundo laboral tengan herramientas que les permitan y que les generen oportunidades en, en lo que ellos deseen hacer, sea trabajar, sea estudiar, eh, etc. ¿no? Eh, todos los, los, los ámbitos de la vida. Hoy no nos podemos imaginar sin un celular o sin internet porque la verdad que uno queda muy afuera del mundo en todo esto, entonces me parece que es interesante pensarlo desde eso. Y a su vez también, y me parece que es una, un punto muy importante, esto va a acercar el Estado a la gente, uh -huh. porque la gente también va a poder realizar trámites, vamos a poder pensar en un ciudadano digital en vinculación con el Estado y que el Estado le pueda brindar servicios que sean incluso mucho más eh, ágiles, mucho menos burocráticos... Y, y, ...y más ayornados a esta nueva realidad como es lo digital... Y me parece que eso también es importante, un Estado presente a través de estas herramientas. Tal cual. Sí, porque aparte cuánta gente queda por fuera de esos registros y sobre todo nos dimos cuenta también en este año. Eh, Candelaria, la última pregunta eh, es justamente eh, cuáles son los plazos que se estiman para la ejecución de este plan para que las redes troncales lleguen a cada localidad de la provincia y, y cuándo se espera poder dar ese ese avance, ese inicio de las obras. Mira, el plazo de ejecución es de cuatro años, ¿sí? De todo, Para nosotros poder empezar a, a ejecutar en cuanto a llamar a licitaciones y demás, necesitamos sí o sí la ley de endeudamiento, porque sin esa ley aprobada no podemos continuar con los pasos que nos requiere tanto el banco que nos que está prestando la, el financiamiento, como también conocer, eh, digamos, poder cerrar el contrato y demás. Con lo cual... Si nosotros tuviéramos antes del fin de año el proyecto aprobado, entiendo que para marzo aproximadamente podríamos estar llamando a licitación aproximadamente, si todos los tiempos se cumplen como nosotros lo venimos, la verdad que venimos teniendo un ritmo de, de trabajo y de cumplimiento de plazos que que, que es muy bueno. Uh -huh. Por eso ahora hoy tenemos, eh, esta esta la, la, la, de, la definición final la tiene hoy por hoy, la legislatura. Una vez que tengamos la ley, vamos a poder seguir avanzando eh, como lo venimos haciendo. Genial. Eh, Candelaria, te agradecemos por esta comunicación y vamos a seguir de cerca, obviamente, este plan que es muy ambicioso y muy esperanzador para también muchas localidades de la provincia. Seguro, seguro. O ojalá podamos llevarlo adelante, porque la verdad que va a ser una posibilidad de reducción de desigualdades, de brechas de desigualdades y poder también generar oportunidades nuevas para, para todos los santafecinos y santafecinas. Uh -huh. Un abrazo. Un gusto. Hasta luego, buen día. Bueno, pasaba así la Secretaria de Gestión Provincial Candelaria González del Pino comentándonos sobre este plan sumamente ambicioso eh, que es Santa Fe más conectada, un plan que eh, por medio del gobierno provincial busca llevar conectividad a 3 millones de santafesinos y santafesinas que hasta el momento se encuentran por fuera del mapa. Porque ahora el mapa es digital y si vos no estás metido en ese mapa no estás en ningún lado prácticamente. Y en estas circunstancias de pandemia nos hemos dado cuenta de qué necesario es al menos contar con algo que diga, bueno, estoy acá y nosotros necesitamos esos derechos y nosotros necesitamos ser escuchados y nosotros necesitamos que el Estado llegue, como bien decía Candelaria, por medio de estas herramientas. Así que, bueno, esperemos, se tiene que esperar primero el endeuda la ley de endeudamiento del Gobierno Nacional y, por otro lado, al mismo tiempo también eh, esperar unos cuatro añitos para que se empiece a poner en marcha toda esta obra. Así que, eh, con paciencia, pero por lo menos se están moviendo, eh, se están moviendo el cablerío.